Esta mañana de frío nos ponemos en contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, que se fue hace un ratito de acá, es un rayo, ¿eh? es un rayo. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el Consejo Deliberante, que estamos en el hall de entrada del Consejo, mientras se desarrolla la, la sesión ordinaria. Pero antes de comenzar la, la sesión, estuvieron los vecinos y vecinas del barrio Nueva Vista haciendo uso de la banca vecinal, que eso es un... Este, Eh, es un instrumento que tienen los vecinos para poder contarle a los concejales y concejalas cuáles son los reclamos que están haciendo, por eso vamos a hablar unos ratitos con Matías Hernández que es presidente de la Comisión Vecinal del Barrio para que nos cuente un poco qué fue lo que le contaron a los a los concejales por lo que pudimos escuchar tiene que ver algo con un loteo en el barrio que ustedes están preocupados por eso, buen día Matías ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo, cómo les va? Eh, sí, tal cual. de Hoy en la banca del vecino aprovechamos para traer dos inquietudes eh, que venimos trabajando desde la comisión vecinal desde ya hace un tiempo. Eh, la, la más urgente y la que nos preocupa a los vecinos eh, tiene que ver, como vos decías, con... Eh, la posibilidad de que se siga ampliando nuestro barrio, que estamos de acuerdo, entendemos que hay que dar respuesta a la necesidad de terrenos, de vivienda, eh, y que los loteos eh, en nuestra ciudad son súper necesarios, pero necesitamos que sean planificados para que no se transformen en una trampa para los futuros vecinos y para los actuales. Eh, y, con eso, y, y con eso vamos a la necesidad de un estudio de riesgo hídrico eh, y de escurrimiento pluvial que necesita nuestro barrio con suma urgencia, eh, ya que con cada tormenta, con cada nube que pasa por el cielo, nos empezamos a preocupar eh, porque con menos de 20 milímetros quedamos anegados totalmente, eh, imposibilitados de circular o con el riesgo de romper los vehículos que en muchos casos son el único instrumento para trabajar o para eh, circular, ir los chicos a la escuela y demás. Tal cual. Eh, trajimos fotos e imágenes de lo que ha sucedido en el último tiempo en nuestro barrio para que los concejales y las concejalas puedan eh, anoticiarse de esto eh, y pedirles que eh, soliciten al Ejecutivo que se instrumente desde el legislativo lo necesario como para que ese estudio de riesgo hídrico o de escurrimiento pluvial se haga Y entendamos para dónde tenemos que darle las pendientes a las calles. O sea, eh, yo destaco mucho, y lo destaqué en, en la banca del vecino, digo porque también lo hacemos los vecinos de Nueva Vista, que cada vez que solicitamos que eh, el municipio intervenga, Vialidad Municipal va va con la maquinaria, eh, siempre hay buena predisposición de los trabajadores eh, de, de Vialidad Municipal o de la gente de comisiones vecinales, que es quien nos atiende los reclamos. Pero no alcanza con buena disposición, no porque es un voluntariado eh, que no está direccionado hacia dónde ir si no tenemos un estudio de riesgo hídrico que nos diga hacia dónde está el escurrimiento y si es necesario hacer obras o no por eso no solamente con hacer, generar las calles para algún lado ¿Te cansa mira sería eh, sería inoportuno que alguien que no entiende el tema díaz que si con la pendiente alcanza yo lo que sé es que sin planificación no hay cáncer la buena voluntad de lo, de, del personal de vialidad Eh, si no está planificado, y no está eh, estudiado para dónde hay que dar los pendientes, o si hace falta alguna obra, eh, no, con eso no alcanza. La realidad nos muestra que en un auto, auto, que tenemos el triángulo de la Bermuda de la patente, eh, en la esquina de Alicia Moro de Justo eh, y alberdi en eh, donde 20, 25 vecinos han perdido la patente en los últimos dos meses. Eh, eso por un lado, y, y lo otro que... Nos convocó en la banca del vecino, fue a traer el proyecto del primer parque sustentable eh, de la provincia de La Pampa. Que es un proyecto y un trabajo que venimos haciendo desde la comisión vecinal, junto con los vecinos, desde hace más de un año y medio. Eh, donde decidimos que al no tener nada, más que el espacio verde que está destinado eh, para, para nuestro barrio, eh, queríamos transformar eso en algo positivo. Y dijimos, bueno, tenemos todo por planificar. Eh, comenzamos a hacer la planificación a la inversa de como se suele pensar a veces desde los organismos públicos, entiendo que porque tenemos la posibilidad de estar en el territorio, dijimos primero convocamos a los vecinos, preguntar qué quieren, cómo quieren, cuáles son sus prioridades, y en base a eso un equipo técnico de eh, arquitectos, diseñadores urbanos y paisajistas eh, hicieron la tarea de adecuar las la solicitudes de los vecinos a... ...el Código Urbanístico vigente... ...a la Reglamentación Municipal vigente... ...y con eso construimos el proyecto de parque... ...que hoy venimos a presentar al Consejo deliberante ¿A que le llaman parque sustentable? Bueno, la característica de sustentabilidad... ...incorpora un montón de cosas... ...por ahí yo no soy el, el, el, el especialista en el tema... ...Diego Nova, que es uno de los arquitectos... ...que estuvo trabajando, es quien más ha aportado... ...en ese sentido... ...pero uno de los detalles a tener en cuenta... ...primero es la participación de los vecinos... ...en el diseño, eso le da la sustentabilidad social... Eh, desde lo ambiental, la incorporación de composteras comunitarias, de riego subterráneo que permita cuidar, cuidar el recurso hídrico, eh, el tener plantas nativas eh, que nos permita eh, también el desarrollo con bajo mantenimiento, que no se transforme en una trampa para el municipio desde el punto de vista del mantenimiento, eh, el diseño eh, específico de los juegos que sean eh, integrales, que permitan eh, la participación y el uso normal para cualquier persona, digo sin contemplar, nosotros eh, en este proyecto lo que queríamos destacar es, no son juegos para personas con discapacidad, son juegos para todas las personas, o sea, que lo puede utilizar absolutamente todo el mundo, eso es integral, eh, eso es inclusivo, eh, la posibilidad de ver el desarrollo del arte con eh, un pequeño anfiteatro, la posibilidad de utilizar madera plástica que reduzca el, el, el la basura plástica de nuestra ciudad, pero a su vez que sea libre de mantenimiento, para que las pérgolas no tengan que estar eh, siendo, haciéndole mantenimiento todos los años. Bueno, lo de la sustentabilidad incorpora un montón de tópicos eh, que están incluidos en el proyecto formal que presentamos eh, y que esperamos que el Ejecutivo pueda trate de respetarlo lo más posible y que esta idea de que, que el intendente ha planteado en la inauguración de otros parques, que quiere que Santa Rosa sea la ciudad de las plazas de los parques, eh, redoblamos la apuesta y decimos, nosotros también desde Nueva Vista queremos que nuestro barrio sea eh, el barrio de las plazas y la sustentabilidad de los parques y vamos con una propuesta, no, no solo demandamos sino que vamos con propuestas concretas para facilitar el trabajo del Ejecutivo. Te pregunto por el estudio. ¿El estudio es un, un estudio que ustedes trajeron o pretenden que la municipalidad lo haga? No, es un estudio que pretendemos que la municipalidad lo haga. De hecho, corresponde al, al, al municipio hacer ese estudio de riesgo hídrico. Eh, eh, el, el nuevo Código Urbanístico también contempla que eh, es una obligación ante cada nuevo loteo, eh, porque realmente... Eh, si bien existe una necesidad de acceso a la vivienda, de acceso al, al, al terreno por parte de los vecinos, también tiene que existir una responsabilidad del Estado que no, que no podemos eh, ir aprobando loteos a tontas y a locas sin saber, eh, porque luego la, las obras necesarias para el escurrimiento quedan a cargo del municipio, le cuestan a cada uno de los vecinos, y en muchos casos eso hay que tenerlo previsto para que sea parte del costo del desarrollo inmobiliario. O sea, la idea es, queremos servicios, queremos buenos servicios, eh, digo, buenas vías de acceso y de, y de egreso del barrio, pero no queremos que eso se transforme siempre en un costo para el municipio, eh, porque mientras unos hacen negocio inmobiliario, otros vivimos en el barrio, en el barrio hasta que el municipio interviene. Eh, bueno, me parece que tenemos que pensarlo más como comunidad, pero claramente con el conocimiento y la sapiencia técnica, para eso están los ingenieros hidráulicos, para eso están los estudios, como decía recién, me parece que no corresponde que yo opine porque no sé sobre eso, lo que sé es que hay que hacerlo Matías. A ustedes. Matías Hernández el presidente de la Comisión Vecinal de Barrio Buenavista, que estuvieron, están acá en el Consejo Deliberante en este momento hicieron uso de la banca vecinal por estos dos temas, uno es este estudio del viejo hídrico que tiene el barrio y también esta posibilidad de tener un parque sustentable eh, y les cuento algo que no sé si los ah. vecinos y Los vecinos saben, pero la municipalidad eh, tomó una decisión que eh, nos la comentaban ayer y tiene mucho que ver con esto que planteaba recién Matías Hernández y tiene que ver con este el, la, a, este, el mantenimiento de las calles de tierra. Ese mantenimiento de las calles de tierra ahora pasó a este depender de la, de la planta de asfalto. Ya no lo hace eh, más Vialidad Municipal. Ese es un dato a tener en cuenta porque a partir de, de ahora, de estos días, el municipio tomó la decisión de que todo eso lo haga la planta de asfalto o el, el, la, este, la gerencia de la planta de asfalto. O sea, ya la parte de vial de, de este, vialidad municipal ya no hacen más eso porque trasladaron las maquinarias para que la planta de asfalto se encargue de el mantenimiento de las calles de tierra. Así que este grupo de vecinos y vecinas ahora tienen para reclamar a ese lugar y en el caso de que no le pasen las máquinas o no le arreglen las calles así que no sabe no sé si lo saben pero sí es un dato que nos pasaban ayer a la tarde en un ratito vamos a meternos adentro del, de la red de la, de, la, este, de la oficina de eh, donde se está desarrollando la sesión del consejo deliberante porque se van a tratar otros temas que nos interesa saber cómo van a votar porque supuestamente habría ahí una este una posibilidad que por primera vez en este consejo el bloque oficialista vote este en disidencia con algunos proyectos. Así que vamos a, a contarles bien en un ratito qué, qué sucede, porque también hay otras cosas que van a pasar dentro de la sesión ordinaria que se está desarrollando adentro del recinto de sesiones del, del Consejo Deliberante. Bueno, estaremos atentos en disidencia con algún proyecto del Ejecutivo, decís. o Del propio Ejecutivo, exactamente. Uh -huh. Bueno, estamos atentos y atentas, dale, Maurito con bueno, Juan Pablo, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de esto que ha planteado el barrio, ¿cómo se llama el barrio Armando? Nueva Vista. Muy bien, Nueva Vista, porque hay confusión también en la audiencia. Hay un barrio en Santa Rosa que es Nueva Vista, que como bien dijimos hoy está eh, pegado a la zona del Intigüe, en realidad, demarcado por las calles. Telén, Alverde, Utracán, México, Alverde. Ivalvin. Y, y Borges. Ah, claro, ¿Qué quieres confundir? De... O sea, de... no, no, tiro la calle y me tirás dos, dos calles que no... bueno, por... <risa> lo... un genio, viejo. Me hijo. acuerdo del loteo Juan Pablo. ¿De cuál loteo? Que hubo en, en esa zona Sí. Y lotearon en la Borges y la y la. Claro, eh, entonces, voy ya le Pero es del barrio Buenavista. Claro, el barrio... Nueva, bueno. nueva, Nueva Vista. No, no, estamos Nueva jocando. Vista. Estamos Ese es el barrio Nueva Vista. El barrio Nueva Vista que, repito, está demarcado por las calles Telén, Utracán, México y Balvin. Balvin está como si ya te aproximás a la zona de Toay. Y Borges... ¿Sí? Borges está dentro de todo <risa> eso. eso. Pero bueno pero hay que ubicar a la gente. Porque en Santa Rosa también hay un barrio Bellavista, ¿Qué está? que es otro barrio. El barrio Bellavista es ese chiquitito pintoresco que está alrededor de la parroquia en la zona cercana al barrio Congreso, pegado al barrio Congreso. Calles Churrinche Muy bien, exactamente Donde vivía Tucho Rodríguez Sonia el, Tueros O sea, es un barrio de Bohemio Vive el Negro Ruiz Podemos así Ah, está ahí acollarado el tipo Exactamente bueno, Está bueno. de párroco Qué bárbaro Qué bien que informamos Sobre las cuestiones vecinales ah, de Santa sí, Rosa Ah, si que les cuenta algo del cura Al final de ahí, del la Borges ¿Qué, Borges? ¿Dónde vive? No, ¿Dónde Borges, decís que vive Pero Borges? no, es, no es, el, es un hijo de ah, ah, me imaginé un nieto ¿no? Sí, o nieto